¿Qué es lo que dice este informe、eh, sobre la crisis de salud mental en Argentina?、Eh, ajuste, alta demanda y debilitamiento de las políticas públicas. Bueno, efectivamente, estamos en una situación muy, muy delicada con, con respecto a, a la salud mental. Lo que venimos viendo es,、eh, por un lado, un aumento de, de la demanda de, de atención en salud mental, es decir, que más gente. Eh, necesita de, de atención de, de salud mental, o por lo menos entiende que necesita de, de atención de salud mental, eso se ve correlacionado con、eh, indicadores que nos hablan de que hay、eh, cada vez más gente que se siente eh, eh, mal, deprimida, angustiada,、eh, En, en el último informe del Observatorio de la Duda Social de, de la Universidad Católica Argentina,、eh, uno de cada cuatro personas siente algún malestar de, de este tipo. Uno de cada cuatro、eh, personas. Exacto.、Eh, y eso se va, se, se va acompañado de. Eh, un aumento en, en el consumo de, de medicamentos relacionados con la salud mental, algunas veces、eh, eh, indicados por, por profesionales, otras veces、eh, fruto de, de la automedicación,、sí. eh, que es una automedicación que no responde a, a la búsqueda. De placer, al,、eh, a, no, no está relacionado ¿no? con salir a la noche y tomarse una pastilla, que, que capaz es lo que uno piensa cuando, cuando piensa en alguien que, se toma, que anda tomando pastillas por ahí, sino es gente que eh, busca eh, eh, aligerar un, un sufrimiento más que, más que buscar、eh, el disfrute.、Uh -huh. eh, Todo esto, este, este aumento de, de la demanda, este aumento del sufrimiento、eh, de las personas, se va acompañado de una dificultad muy grande por satisfacer esa demanda. Es decir, es muy, muy difícil hoy acceder al tratamiento en, en salud mental. ¿Por qué es difícil? Primero,、eh, hay un financiamiento muy grande del, del sector、eh, salud a nivel estatal. Eh, si bien la mayor parte de, del sistema de salud estatal está en manos o de las provincias o, o, de, o de los municipios, el,、eh, al, al cortarse la, la transferencia de fondos coparticipables al bajar drásticamente la transferencia de fondos coparticipables del Estado Nacional a las provincias, las provincias se quedan sin plata para, para poder, por ejemplo, contratar. Eh, nuevos profesionales o pagarle mejor a los profesionales que ya tienen, y eso hace que、eh, haya una sangría de, de, de profesionales de la salud en general y de profesionales de salud mental、eh, en particular.、Sí. Además de eso. Eh, los pocos efectores que tiene, los pocos hospitales nacionales que hay en salud mental,、eh, el Estado Nacional los viene、eh, definanciando,、claro. como el Hospital de Bonaparte, que está, que está en Buenos Aires y que es la referencia nacional、eh, en, en términos de, de consumo problemático, que echaron al 40% del personal y le sacaron cerca de un cuarto del, del presupuesto.、Eh, a esto se suma que. Eso, nosotros decíamos recién: cada vez necesita más gente、eh, tratamiento y cada vez la gente necesita más、eh, tratamiento farmacológico en salud mental, es decir, tomar remedios para salud mental.、Claro. Desde el gobierno nacional、eh, han eliminado la parte de salud mental del plan Remediar,、eh, que es el que lleva a cada salita de cada punto del país. Eh, medicamentos, entonces ya quienes accedían, siendo la salita de su barrio, a,、eh, a tratamiento de salud mental, no, no lo puede hacer más. Eso se da en el marco de un f i n a n c i a m i e n t o general de este, de este remediar.、Eh, todo esto, sí. además,、sí, eh, se da en un contexto donde hay un montón de factores que ayudan. A que la gente la pase peor,、claro. a que、sí. aparezcan más padecimientos eh, eh, mentales. Por ejemplo, la incertidumbre, la, el, el no saber、eh, qué va a pasar en, en los próximos meses, en, en no poder planificar la, la vida de uno、eh, en el futuro inmediato o, o a mediano plazo.、Eh, no poder tener un plan de, de vida, eso ya es un, es un problema. Sumado a la, la tendencia、eh, permanente al aislamiento, a promover el, el individualismo,、eh, al, al pensar que todos los, los otros son, son enemigos con los que uno tiene que competir más que gente con la que uno puede colaborar para, para resolver los problemas.、Eh, realmente estamos en una situación súper complicada. Leonel, y esta descripción que ustedes hacen. En el informe ¿no? que yo recomiendo、eh, entrar a la página soberaníasanitaria.org.ar, donde allí está desde principios de agosto、eh, este informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. <coughs> Perdón, es、eh, puede ser peor, <coughs> es、eh, digo, en función de los de esto que vos describís,、eh, el, el análisis、eh, en tu caso nunca. ¿Pasó esto en, la, en el país?、Eh, a, habría que, que analizar si nunca pasó esto en, en el país.、Eh, se da en momentos de. Cosas por el estilo se dan en momentos de, de grandes crisis.、Eh, en el 2002 pasaron cosas parecidas.、Eh, en, en el 89. Eh, eh, con, con hiperinflación pasaron、eh, algunas cosas parecidas.、Uh -huh. eh, eh, tal vez eh, eh, se da en un contexto bastante peor esto que estamos viviendo ahora,、eh, porque todo esto lo estamos viviendo después de la pandemia, que、uh -huh. eh, eh, dejó una marca muy, muy fuerte en, en la salud mental de toda la población, pero tal vez especialmente en la, en la de los más jóvenes. Los que, que les tocó、eh, pasar su adolescencia, especialmente durante, durante la pandemia, y que se perdieron una parte、eh, muy, muy importante de、eh, cuando uno se hace su, su grupo de amigos, cuando uno establece algunos, algunos lazos sociales que después quedan para toda la vida y que en, durante la pandemia. Eh, muchos chicos se lo, se lo perdieron porque estábamos, estábamos、eh, por, por la necesidad de, de, de cuidarnos,、eh, pasamos mucho tiempo aislados. ¿no? O、eh, sea que,、eh, Leonel, podemos decir que es directamente proporcional el aumento, el agravamiento de la salud mental a la crisis económica y, y, y este, social, ¿no? Está, por un lado, la, la crisis económica,、eh, por otro lado, esta cuestión de que. Eh, en el marco de, de la crisis económica, no, no tenemos la, la posibilidad de, de, de buscar una solución colectiva a, a esta crisis ni a los problemas que, que vamos teniendo.、Eh, y un nivel de violencia, que eso sí, no, no sé si alguna vez se vio, un, un nivel de violencia impulsado desde, de,、eh, desde el propio gobierno nacional, que creo que en democracia no, no se había visto antes. Eh, que eh, habilita una violencia eh, masiva eh, en, en todos los niveles de la sociedad.、Eh, y eso empeora todavía la, la crisis. No es solamente la crisis económica, sino que es、eh, un, una crisis muy, muy complicada、eh, en todos los niveles de,、eh. de la sociedad. Sí, Leonel, y, y, y así como se,、eh, se busca la, la, declarar la emergencia de, en, en la discapacidad, por ejemplo, ¿también se podría avanzar en un camino parecido en cuanto a, a salud mental?、Eh, digo, por todo esto que estás contando. Sí, sí, seguro que sí.、Eh, el, el, de hecho. Eh, el, este martes que pasó,、eh, una, una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación para plantear todos estos problemas que, que estamos contando、sí. y、eh, pensar la, la necesidad también de, de, de tener una emergencia que tiene que ser algo más que declarativo, ¿no? tiene, claro. tiene que poder tener la fuerza de. Eh, de transformar algunas cosas para que、eh, no digo que la gente deje de tener、eh, padecimientos mentales, p o r e s o no va a suceder de, de, un, de un día para el otro, pero sí que por lo menos desde, desde el Estado Nacional se pueda empezar、eh, claro. a, a responder a estos problemas. Y Lionel,、eh, vos hablabas también en el caso de lo que tiene que ver el impacto de la tecnología. Entiendo que tal vez debe ser, sobre todo, más que nada, el, a la cuestión de redes sociales.、Eh, Y esa manera ¿no? que hoy tenemos también de, de informarnos o de comunicarnos o, o, de, o de ver este, muchas cosas de las que pasan、eh, individualmente.、Uh -huh. A eso. í sí, sí. sí.、Eh, en realidad, la tecnología、eh, no la、no、podemos juzgar como algo bueno o, o algo malo. Es、eh, decir, que por culpa de la tecnología、sí. eh, tenemos e s t o p r o b l e m a de salud mental. Eh, sería medio ridículo,、eh, porque de hecho mucha gente sostiene、eh, parte de, de, de su entusiasmo, puede acceder a, a cosas que a Gernes no accedía,、eh, puede aprender un montón de cosas a través de,、eh, de la tecnología.、Eh, de hecho, durante la pandemia, lo, lo poco que podíamos estar con nuestros seres queridos, Establecer las r e d asociales era、eh, a través de la tecnología,、uh -huh. pero lo que、eh, viene pasando es, por un lado, esto que、eh, a veces parece que, que la tecnología nos hace autosuficientes y podemos, sin interactuar con ninguna persona real,、eh, andar, andar por la vida solito,、eh, pero además se ve en esto que se llama redes sociales.、Eh, Un nivel de violencia tal que,、eh, Ya, por ejemplo, el problema d e bullying en las escuelas no es solamente eh, eh, que en, en el recreo cargan a, a una nena, a un nene,、eh, o que la molestan durante la clase. El, el bullying cobra、eh, una fuerza muy grande en lo virtual, en las redes. Claro.、Sí. Eh, O el, el, el ataque que pueden sufrir cualquier persona por pensar diferente eh, al, eh, al gobernante de turno y que de repente un montón de trolls empiezan a agracharlo y, y hacerlo bolsa por,、eh, por las redes. Y eso ha、eh, g r a v a d o es... Leonel,、eh, por un gobierno que、eh, utiliza estas herramientas también: n o los trolls,、uh -huh. el, agra... el, el insulto a través de las redes. El menosprecio,、eh, digamos, lo, lo, lo naturaliza. Lo, lo naturaliza y lo promueve. Claro. ¿no? claro. Eh, y eso, eso es súper, súper、eh, complicado, porque tal vez nos penaría que,、eh, primero, no, no se promueva ese tipo de violencia、claro. desde, desde el gobierno nacional, y segundo, que, que quienes están a cargo del Estado、eh, empiecen a regular un poquito.、Uh -huh. ¿No? Tenemos un problema y necesitamos alguna referencia、eh, que nos permita saber qué se puede y qué no se puede hacer. Si alguien hace algo que no se puede hacer, que、eh, reciba la sanción que corresponde.、Eh, y, y el contexto en el que estamos, que cualquier cosa se puede, se puede hacer,、claro. salvo、eh, ayudar a los demás, salvo、sí. colaborar, salvo. Eh, pensar en, en la gente más vulnerable, porque eso parece que está pésimo,、sí. eh, hace que, que todo se vuelva mucho más complicado. l e o n e l la última ya de mi parte.、Eh, también en el informe, ustedes、eh, en las conclusiones este, hablan、eh, o recuerdan lo que está pasando con la Ley de, de, Nacional de Salud Mental 26657, con relación a que hay avances de algunos sectores que proponen. Eh, modificaciones. Eh, y te pregunto por eso, en relación a esto,、eh, po, ¿a dónde va, hacia dónde apunta lo que ustedes aquí pusieron el, en las conclusiones de este informe? Pasa, pasa lo siguiente.、Eh, cada vez que, que hay un problema、eh, que sale en la página de policiales、eh, vinculado con un encompadecimiento mental, por ejemplo, una persona con esquizofrenia, Eh, mata a alguien.、Eh, se, se acusa de, ese, de, ese, de esa desgracia que sucedió a la ley de salud mental. Se dice que、uh -huh. la, eh, la ley de salud mental ata、eh, las manos de, de los hospitales psiquiátricos porque no permiten internación. Entonces, lo que hay que hacer es modificar la ley de salud mental. Y eso es del todo falso.、Eh, el, el problema no es que la ley de salud mental que tenemos, la ley nacional de salud mental y a la que adhirieron、eh, prácticamente todas las provincias,、eh, esté, esté mal o impida la internación cuando、no、es necesaria. Lo que falta es implementar la, la ley de salud mental. Lo que falta es、eh, financiar los dispositivos que, que la ley de salud mental. Eh, prevé. Eh, hay otra cosa que figura en, en el informe que, que parece algo que es, que, que es malo, pero n r e a no es algo tan malo. q u e m u e s t r a que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires、eh, en los últimos años se duplicaron, desde 2020, para acá se duplicaron las internaciones、eh, psiquiátricas en hospitales generales、eh, por, por salud mental.、Eh, eso No es porque haya mucha más gente que necesita、eh, una internación psiquiátrica, sino que lo que sucedió es que gente que antes necesitaba internarse y no se podía internar, ahora pasa a internarse y no solamente se puede internar cuando es necesario, que es cuando hay riesgo、eh, para sí、eh, o para terceros de manera cierta e inminente, es decir, cuando hace falta y、eh, la intervención se pueda hacer. Eh, sino que es para internarse en hospitales generales, no en manicomios como, como se hacía antes,、claro. que es lo que manda la ley de salud mental.、Uh -huh. Con la ley de, men de salud mental implementándose, lo que, hace, lo que se hace es salvar vidas, evitar estas situaciones、eh, tan, tan terribles como, como que alguien pierda、eh, la vida por esto.、Uh -huh. eh, entonces, la cuestión no es. Eh, modificar la, la ley de salud mental, que por lo general quienes buscan modificar la ley de salud mental lo, lo hacen desde、eh, un punto de vista retrógrado, eh, discriminatorio, eh, que, que va en contra de los derechos de las personas, sino implementarla plenamente, la ley de salud mental, y、eh, lograr así un mejor cuidado. De, de la salud de toda la población, no solamente de la gente que tiene algún padecimiento mental.、Uh -huh. eh, eso es lo que planteamos. Bien.、Eh, el informe,、eh, para, para leer este informe, Leonel, recordemos la, la página: e soberaníasanitaria.org.、Eh, eh, eh, s Bien. Buglean、eh, s o b e r a n í a s a n、sí. i t a r i a y es lo primero que sale. Perfecto. Leonel, te agradecemos、Sin、muchísimo. Gracias、no、a l e d e s No, muchas gracias a ustedes y felicitaciones a, a la Universidad de La Pampa por, por la acreditación de la carrera de medicina que, que, que salió ahora. Bueno, muchísimas gracias y, y esperemos que este, arranque bien el año que viene, ¿no? Porque, bueno, como, como vos decías, el, el, el, los, la situación del país este, complica muchísimo en todos los ámbitos, también en el tema universitario, por supuesto. a Lo cual l que va a hacer falta es que, que la f i l a n c e n la carrera, que es una, una universidad nacional, la tiene que financiar el, el Estado Nacional y, y está todo el tiempo atacando las universidades. Esperemos que, que, que se logre y seguro vamos a estar acompañando desde todas las universidades para que eso suceda. Bueno, muchas gracias.、Eh, te mandamos un saludo nuevamente. ¿eh? Un abrazo,、grande. Leonel Tesler es、eh, médico sanitarista integrante de Fundación.